Bienvenidos al programa número 48 de Geométrica, donde volvemos a una de las secciones que empezamos hace tiempo, Visiones, donde gente amateur nos da su visión de la música electrónica de baile. Hoy tendremos una sesión preparada por Darkman, nuestro compañero. Y componente de la web Planeta Modular dejamos con Darkman y sus visiones Madrid Geométrica FM Y hasta aquí, nuestro especial Visiones de nuestro compañero Darkman. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Recordadnos nuestra web. Www Desde Madrid, Geométrica FM.